Intendente de TOAI, Rodolfo Álvarez, buen día. Buenos días, Pablo, y buenos días, Romina. Eh, también un buenos días para toda la audiencia de la radio. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación de TOAI en este momento a partir de los casos de coronavirus que se conocieron y el y un pequeño brote eh, de la semana anterior? Bueno, eh, como ya es de conocimiento de la población, hemos tenido un brote que se origina bajo determinadas circunstancias eh que nos ha permitido también trabajar algunos aspectos que próximamente vamos a poner en conocimiento de la población. Eh esta este brote que está llegando a, a los 19 eh casos positivos y digo está llegando porque eh, eh minuto a minuto nos van informando sobre eh, la existencia de nuevos positivos. En esta oportunidad, eh, bueno, hemos tenido que pasar, como bien lo dijera el señor gobernador, eh, a una fase nueva, denominada fase intermedia o fase 2, eh, a través de la cual se le pide a la población determinadas pautas con el objeto de ver si podemos evitar entrar en lo que denominamos fase 1. ¿Qué implicaría ello? Implicaría eh, retrotraer todas las pautas eh, habilitaciones de actividades que se habían logrado hasta este momento, con lo cual conlleva una, un retroceso en la cuestión económica. ¿no? Así es que estamos tratando y trabajando eh, junto con el equipo municipal para ver de qué manera podemos sostener eh, este tema de fase 2 y mejorar, por supuesto, en esta situación. Actualmente... Eh, 19 casos positivos arrojan como resultado más de 300 personas en aislamiento. Con lo cual, ese también es un número que indica la seriedad del tema. Eh, entonces, este bueno, vamos a ver de qué manera responde la población. Es así que, al igual que lo hicimos la semana pasada, con una actividad para eh, concientizar sobre la necesidad del uso del barbijo, la distancia social y los cuidados necesarios para esta pandemia, eh, también vamos a comenzar esta semana con otra campaña, en esta oportunidad también trabajando con los comerciantes, vamos a trabajar con ellos codo a codo, para ver de qué manera logramos que el público empiece a respetar eh, algunas pautas que son necesarias tener en cuenta eh, en, en el aspecto comercial. Todo esto con el objeto de tratar de evitar llegar a fase 1 por supuesto álvarez eh, se están realizando diferentes búsquedas eh, por, con respecto a, a los casos que, que puedan surgir en en que se en qué se basan esas búsquedas bueno gracias romina por, por su consulta eh, el, lo que hemos hecho desde el jueves pasado es este siempre de acuerdo a, a a procedimientos establecidos por el servicio de perdón, por la Dirección de Epidemiología dependiente sí. del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, eh, hemos establecido una serie de mecanismos tendientes a lo que se denomina la búsqueda activa del virus COVID-19. ¿Cómo se realiza? Bueno, justamente a través de ciertos criterios epidemiológicos se eh, selecciona un área de la comunidad y eh con a través de una serie de promotores eh, eh sanitarios se sale a la calle eh en la búsqueda del virus de qué manera se visitan algunos vecinos esto es un muestreo no quien sabe de estadística sabe digamos cuando yo digo que es un muestreo qué significa eh entonces la gente los salen a la calle visitan a los vecinos le hacen una encuesta y esa encuesta pretende determinar cuál es el grado de salud eh, de la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre alguna de las preguntas es cuántos integrantes hay en el grupo familiar y si alguno de los integrantes presenta los siguientes síntomas. Tos, eh, catarro, fiebre, bueno, en fin, hay un, un rol de preguntas que, eh, contestado que sí, alguna de ellas deriva en una intervención más específica. ¿Qué sería sí, el hisopado Por ejemplo exacto bien sí podría ser eh siempre evaluado por un criterio médico, no es así, no es que un administrativo dice bueno a este lo vamos a isopar, no eso se hace una vez que llegan las planillas al hospital, eh el equipo médico los re revisa esas planillas y eh selecciona los casos eh que van a ser eh, isopados. recuerdo que eh hace un un unas semanas atrás. El criterio médico era que tenías que tener al menos tres síntomas para ser hisopado. Luego fueron dos y ahora creo que estamos en un síntoma, ya te eh, te ponen la categoría de eh, potencial eh, este paciente para ser hisopado. Uh -huh. Álvarez, ¿está eh, conforme con la respuesta de la, de la población a, ante el, la necesidad no. de cuidarse y demás? Lo pregunto porque bueno sabemos que un comercio quedó en el centro de la escena porque no, no estaba adherido al, al proceso de trazabilidad. ¿Y ¿El resto de la población cree que, que está respondiendo a los pedidos desde el Estado? Muy buena pregunta, eh, Pablo. Eh, yo Yo diría que sí, y establezco este criterio. Primero, para quienes trabajan la cuestión comunitaria y social, sabemos que hay tantas opiniones como personas habitan en una comunidad. Es allí donde tenemos que centrarnos en esto y empezar a pensar cómo es el trabajo colectivo. El trabajo colectivo no es lineal como en matemática. Es un trabajo de convencimiento, es un trabajo sostenido en el tiempo, de pedido de colaboración, porque no todos entienden eh y de hecho hay gente que cree que el virus no existe, ¿no es así? Sí, Yo sí, creo, hay un grupo ha de Sí, sí. Hay, hay manifestaciones en ese sentido, ¿no es cierto? De hecho, nos basta ver los canales, al menos nacionales, para ver que en el obelisco hay gente que se manifiesta eh, en ese sentido. Entonces, eh, por, eso, por ese motivo la municipalidad está comenzando una serie de dispositivos tendientes a la concientización. Primero te avisamos y después vamos a ver si te corresponde o no alguna otra otro nivel de intervención. ¿Por qué? Porque a veces hay que explicar en qué consiste una situación. No es fácil de que todos entiendan en un mismo momento cuando se habla de máxima responsabilidad social que implica. Entonces, tomando este concepto yo diría que sí, porque lo hemos estado dialogando con el Gabinete Municipal, hoy a la mañana en una videoconferencia, y por eso se demoró esta charla, y pido disculpas pero sí. estábamos trabajando en esto sí. y Eh Yo creo que sí, que la gente eh apoya, porque el dispositivo de la semana pasada consistió en uso del barbijo, distancia social, higiene personal y eh, el mayor aislamiento posible. eh Ese dispositivo que nosotros creamos consistió en varias acciones. Consistió en cartelería callejera, al modo de eh, señal de tránsito, habrán visto sobre la plaza, por ejemplo, algunos carteles blancos con un icono de una persona con un barbijo puesto y dice decreto 8, dec, decreto provincial 850, obligatoriedad del uso del barbijo. También hay una publicidad callejera y también hay una publicidad radial que incluso ustedes están difundiendo, que habla sobre esta concientización. ¿Saben qué nos ocurrió? Cuando fuimos a la plaza con un grupo de personas que andaban con una remera, que decía nos cuidamos, eh, que fuimos a llevar barbijos, cuando fuimos a la plaza y aparecía eh, la publicidad callejera, la gente se ponía el barbijo. Ajá. Entonces, esa es la tarea que tenemos que ir cumpliendo, y tenemos que ser persistentes en eso, hacerlo de forma permanente. Ahora vamos a trabajar el aspecto comercial. Así que en estos días van a ver, y permítanme así no rompemos sí. la incógnita y que, este, que se pueda conocer y, y que cause el efecto que tiene que causar, Eh, vamos a trabajar los aspectos comerciales. Es decir, ¿cuántas personas pueden estar dentro de un comercio? Estas cosas que pueden parecer simple para alguien, puede ser complejo para otra persona. Y ahí está la distancia entre saber, conocer y actuar. Entonces, nosotros vamos a hacer este dispositivo de socialización de estos contenidos y vamos a ayudar al comerciante. ¿Lo vamos a ayudar de, en qué sentido? Lo vamos a... a a ofrecer la la, la colocación de un afiche que establece la cantidad máxima de personas dentro de ese comercio. Para que el cliente no discuta con él, "che, no me dejás entrar", no ¿por qué si a esto lo atendés, o sea, ¿se entiende? Sí, sí, sí, establece haya algunos protocolos. Algunos protocolos este básicos eh necesarios mínimos eh que se puedan considerar. Pero a su vez necesitamos estar con el comerciante trabajando porque esto no es sencillo de explicárselo eh, al potencial cliente sí aunque parezca sencillo pero no lo es álvarez hay alguna fecha eh, que tengan prevista hasta dónde se va a extender esta fase 2 en la localidad de tobay por lo menos el prim eh, el primer criterio que debemos observar que eh, las fases cumplen en los criterios epidemiológicos, o sea, si un aislamiento de una persona que es COVID positivo tiene 14 días, la fase debería durar 14 días, como mínimo, Bien. ¿no es así? Entonces, eh, lo que está estipulado de entrada es que sean 14 días, salvo que la curva epidemiológica se aplane, y en ese sentido será la autoridad de aplicación la que pueda evaluar si podemos salir lo antes posible de es, de esa fase. Caso contrario... Podríamos llegar, o sea, si esa curva no se aplana y continúa en ascenso, podríamos llegar a fase 1. Álvarez, por último, no le robamos más minutos, pero queríamos saber qué pasó con el tema de eh, el plan estratégico urbanístico que estaban diseñando desde la Municipalidad de Santa Rosa y que habían anunciado que querían convocar para que sean parte de, de ese consejo al ejecutivo de Toay. ¿Eso siguió avanzando? ¿Quedaron en algo? ¿Ahora con todo este tema de la fase 2 quizás quedó eh, para, para fechas posteriores? Sí, eh, Romina, bien, eh, su conclusión es correcta. Eh, recordemos que eh, el decreto que establece la fase 2 para la ciudad también establece en uno de sus últimos puntos la obligatoriedad de que las dependencias deberán abocarse a sus tareas esenciales. Y la ciudad de Toay, recordemos, sí. tuvo una dificultad que consistió en que dos empleados municipales dieron COVID positivo. Con lo cual, no podemos prestar ninguno de nuestros servicios. Hasta el día de hoy, ¿qué estuvimos haciendo en estos tres días? Reformulando todas nuestras estrategias de trabajo para poder salir a hacer a, a la prestación de servicios, que es la, la principal y primordial recolección de residuos sólidos de urbanos, y fundamentalmente, y esto va a estar siempre en nuestro primer objetivo, cuidando la salud del personal municipal. Uh -huh. y Fundamentalmente. ¿Y Entonces, Álvarez... cualquier otro tema que exceda esa ese marco, que está establecido por decreto, lo dijo el señor gobernador, es, eh, puede quedar eh, pendiente para más adelante. Sí, sí, Igualmente, ya... no es algo que hayamos dejado, eh, digamos, de lado. Solamente suspenderlo por estos tres días al tema, hasta que podíamos reformular y justamente hoy a la mañana, a las 6 de la mañana, se restituyó el servicio de recolección de residuos, por lo cual le pido a la población de que eh, tengamos un poquito de paciencia porque hacía más de 72 horas que no podíamos recolectar residuos porque el personal estaba alcanzado por eh, las medidas epidemiológicas, no podían salir de sus casas. Estamos hasta ahí entonces, y como esto es una cuestión casi matemática es si un vecino en un día saca una bolsita de residuo en dos días debería sacar dos y en en tres días debería sacar tres sí entonces el cúmulo de residuos para retirar de los hogares es mayor que en un día normal, por eso le estamos pidiendo a la población un poquito de paciencia para que podamos llegar a todos los sectores recolectando eh, los residuos. Les cuento una anécdota así a la pasadita. La Municipalidad de Tuay recolecta por día más de 60 toneladas de basura. Si pasaron tres días, serán 180 toneladas de basura. Con lo cual, eh, esto se traduce en un cúmulo concreto de trabajo medible, ¿se entiende? Entonces... eh No sé si respondí la pregunta, Romina, o, sí, sí, o sí. requiere de alguna otra aclaración muy, al respecto. No, muy bien la respuesta, Rodolfo. Le quería hacer una consulta respecto del plan estratégico. La cuestión de la Avenida Perón, que más allá de que ahora no sea una prioridad, pero hace años que está vigente esta polémica, vamos a ponerle así. ¿Usted mismo tiene una mirada sobre la cuestión de la velocidad, de las rotondas, si se puede unificar esa postura con la de Santa Rosa? Eh, eh yo creo que es necesario que podamos evaluar estas cuestiones como ya lo ha dicho el Consejo Deliberante eh, y lo ha dicho a través de distintos proyectos. De hecho, eh, yo estoy trabajando eh, junto al arquitecto Matías Mario, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, integramos ambos la Comisión de la Dirección de Áreas Metropolitanas del Interior, el programa Dami. En ese programa nosotros estamos aportando toda la información necesaria no solamente de la Avenida Perón, sino de toda la complejidad de la movilidad urbana de la ciudad de toay de Santa Rosa, eh, que da la casualidad que tenemos una sola vía. Y ese es el principal problema que tiene la Avenida Perón. Ser la vía exclusiva. El día que deje de ser la vía exclusiva, va a empezar a tener menos problemas. Sobre la Avenida Perón circulan más de 17.000 vehículos por día. Y esa dinámica hace que... Eh, tengamos que prestarle especial atención a la hora de diseñar los dispositivos necesarios. ¿Cómo se diseñan esos dispositivos necesarios? A través de la reglamentación vigente, que la sanciona el Consejo Deliberante. Bien, pero no me dice nada de la velocidad. Más allá, ¿estamos de acuerdo? Creo que hay un consenso generalizado también en, en la necesidad de otra vía, pero respecto de la cuestión fundamental de la velocidad en este momento, no no tiene posición fijada todavía usted. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Sí. Eh, po sí, por supuesto. Eh, yo soy de las personas que cree que las medidas de seguridad nunca están de más, con lo cual cuanto más despacio vayamos, uh -huh. mejor es. Así es que si el Consejo deliberante propone bajar la velocidad, yo estoy totalmente de acuerdo. Bien. Rodolfo, le agradecemos. Respondí, Pablo. Sí, o... claro, le entiendo, le entiendo. Bien. Usted está de acuerdo en los 60 kilómetros en vez de los 70, está disponible para esa idea. Sí, por isla. supuesto, Bien. ¿por qué no? Eh, menor velocidad, más seguridad, o sea, es yo vengo de la formación de las ciencias exactas, o sea que lo veo desde desde ese lugar de la formación, aunque la aunque políticamente sea incorrecto a veces. Eh, pero me parece que no nos, no tenemos que tener miedo En eh en, en, en analizar las situaciones como también es cierto pablo de que no es el mismo tránsito el que ocurre a la altura de la avenida de la calle pato argentino a lo que ocurre eh sobre eh, la rotonda de changoás sí sí claro claro y está te bien. lo puedo demostrar matemáticamente a eso entonces eh son situaciones diferentes que también deben ser eh, evaluadas y mensuradas y, este bueno, eh, para eso están trabajando ambos consejos deliberantes. Álvarez, gracias. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos. Nada, aprovechar, Pablo y Romina, la oportunidad eh, que me están brindando de comunicarme con la ciudadanía para pedirles eh, que nos ayuden eh, en este esfuerzo de tratar de sostener nuestro estatus sanitario Lo podemos hacer todo de una manera muy fácil y sencilla, es usando barbijo, manteniendo distancia social, tratando de salir estrictamente lo necesario de nuestros hogares. Les aclaro que yo estoy eh, autoaislado en este momento, no sé si se los había comentado, pero ocurre que en mi grupo familiar eh, habría una persona con... No no con COVID positivo, sino con síntomas, entonces uh -huh. eh, a los efectos de resguardar la salud del resto de los trabajadores de la administración eh, me tuve que eh, o tuve que tomar la decisión de autoaislarme uh -huh. por eso hoy a la mañana estaba haciendo videoconferencia con ellos. Bien. Eh, continúo con el tema ayudarnos eh, en estas prácticas eh personales individuales tan simples y sencillas como usar un barbijo, mantener distancia social salir lo menos posible, eh, recordar que está prohibida la reunión familiar por fase 2, están prohibidas las reuniones familiares, y si salimos a hacer una actividad de eh, recreación o esparcimiento, hacerlo de la forma más individual posible, con el uso de barbijo, en la medida que se pueda, porque si andamos en bicicleta no es recomendable, eh, y ayudarnos entre todos. Porque entre todos es como vamos a sostener eh, nuestro estatus sanitario. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes chicos, les mando un abrazo grande. El Aunque no podamos, ¿no? Ahora es codito pero y bueno. A la distancia. Les mando un abrazo grande. El intendente de toay Rodolfo Álvarez, en Radiocracia.